Padre lleno de gracia y de verdad. Es decir, ese verbo es el Dios Hijo, ese verbo es el Señor Jesucristo. Y ahí está Él participando en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se fijan Pero también en la creación también participó el Espíritu Santo. También en la operación estuvo el Espíritu Santo. Dice Génesis 1, versículo 2, ahí mismo en Génesis, donde se habla de en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo también participando en la creación. Eh, finalmente, cuando Elohim, cuando Dios en plural crea al hombre... Y habla, habla en plural. Fíjense qué interesante. Cuando él habla, habla en plural. Cuando uno habla, habla en singular. Yo fui, me subí a un carro y manejé y lo llevé yo, ¿verdad? Y mi, etcétera, plural. Pero cuando Dios habla, habla en plural. No habla en singular. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, Entonces dijo Dios, dijo Elohim, Hagamos, ¿en qué está? En plural. No dice haré. Dice hagamos al hombre a nuestra, ¿en qué está? Está en plural. A nuestra semejanza conforme, perdona, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está en plural. ¿Se fijaron? Ahí se confirma entonces que es el Dios trino el que está haciendo la creación. Ahora Hay un problema aquí. Cuando un grupo de personas se propone hacer una obra, sobre todo grande, difícil, laboriosa, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre ellas, de las personas? ¿Qué pasa si están en desacuerdo? No, yo le voy a poner acá, no, yo le voy a pintar ese color. No, yo quiero que sea... ¿Qué va a suceder? Quedan mal hechas las cosas. Quedan mal hechas las cosas. Por eso digo que en la creación podemos ver cómo hay unidad humana. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en la creación se necesitaba una perfecta armonía, sincronización, unidad, acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que las cosas salieran bien, sobre todo porque era algo enormemente lo que se iba a hacer, que es el universo. ¿Se dan cuenta? Cualquier desacuerdo que hubiera habido entre ellos hubiera producido un error catastrófico, por pequeño que hubiera sido el desacuerdo, por muy pequeño que hubiera sido la, la diferencia entre ellos, se hubiera producido un error tremendo. Por ejemplo, piensen ustedes en que hay millones y millones de cuerpos celestes en el universo. Cada uno tiene su tamaño, su peso, su densidad, y tiene una trayectoria específica que está recorriendo el universo, un movimiento que está haciendo. Si hubiera habido desacuerdo entre ellos a la hora de poner esos cuerpos celestes y cada uno hubiera dicho, yo voy a querer que se vaya por allá, y a mí se me antoja que se por acá, ¿qué pasaría ahorita? Estarían chocando los cuerpos por todos lados. Paz, paz, paz, y destruyéndose, y destruyéndose. Pero no sucede eso. Otro ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es casi 150 millones de kilómetros. ¿Qué tal si por un desacuerdo hubiera habido una pequeña diferencia como del 5%, por ejemplo, no del 2% nada más? Con eso hubiera bastado para que no pudiera haber vida en nuestro planeta Tierra. Un pequeñísimo error en esa distancia. La velocidad con la que el planeta Tierra se mueve alrededor de su propio eje, es decir, lo que conocemos como día, una vuelta completa de 24 horas, también es un dato interesante. Si esa velocidad cambiara en tan solo un 10%, por ejemplo, que se redujera en un 10%, las plantas durante el día arderían y se quemarían, y durante la noche se congelarían. No podría haber vida. ¿Y qué decir de las fuerzas, la fuerza que hay entre los átomos, la fuerza atómica que se llama? tiene el valor exacto para que puedan existir todos los elementos que conocemos en la naturaleza de los más ligeros como el hidrógeno hasta otros más pesados, moléculas muy pesadas. Pero sin embargo, si esa si esa esa fuerza atómica se redujera muy poquitito, solamente podría existir el hidrógeno y los demás elementos no existirían, no habría vida. Y si fuera un poquitito más grande esa fuerza, solamente existirían las moléculas gigantescas y no existirían las moléculas o los átomos ligeros. No habría vida tampoco. Y ahorita que me acordaba, alrededor de la Tierra, decía yo, la Tierra da vuelta alrededor de sí misma en 24 horas. Si la velocidad en lugar de bajar aumentara, ¿qué pasaría? Bueno, la velocidad de los vientos... Aumentaría de una forma increíble. Para darles una idea, Júpiter da una vuelta sobre su propio eje en 10 horas. Y saben que la velocidad de los vientos en la superficie jupiteriana, o como se diga, es de 1600 kilómetros por hora. Imagínense que nosotros tuviéramos nomás la décima parte de eso, todos los días aquí. O sea, un ciclón todo el tiempo. Estaría bien difícil vivir, ¿verdad? Y si fuera 1.600, pues imposible. Imposible. Pero, ¿saben qué? No hubo ningún desacuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al final, todo resultó perfecto, bueno. Todo salió bien. Y eso lo dice el mismo Dios. Génesis 1.31 dice... Y vio Dios que todo lo que había hecho, vio Elohim, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Cuando terminó de crear todo, dijo, está bueno todo en gran manera. No hubo ningún error, no hubo ninguna equivocación, porque todo se hizo en perfecta unidad, en perfecto acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me comprendieron bien? O me expliqué bien, como se debe decir, ¿verdad? ¿No le entendió? Bueno, luego le explico la salida. Ándale pues. Dice Jesús mismo, Jesús afirmó, sí, lo que quiero decir es, hubo tal acuerdo entre ellos, hubo tal unidad, que todo quedó bien. Cuando las personas trabajamos en común acuerdo haciendo una cosa, nos sale bien. Cuando trabajamos peleados, nos salen las cosas mal. Eso es lo que quiero decir. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron en una unidad tan perfecta que el universo quedó muy bien, muy bien, perfecto, como debería ser. Bueno, también Jesús afirmó esta perfecta unidad entre Él, el Padre y el Espíritu Santo. Hay varios versículos en donde Él expresa esto. Vamos a ver, por ejemplo, Juan capítulo 8 y versículo 19. En el Evangelio de Juan 8, 19, Él expresa, Jesús expresa esto. Si a mí me conocíaseis, también a mi Padre conoceríais. Es decir, la manera de ser de Jesús, la manera de actuar de Jesús, la manera de pensar de Jesús, era igualita a la del Padre. Por eso Él dice, si me conocen a mí, conocen al Padre. O como decimos ahora en un dicho, de tal palo, tal astilla. ¿Verdad? O a veces decimos de alguien, no hombre, es igualito a su papá. Los mismos ademanes, la misma manera de caminar, la misma manera de expresarse. ¿Sí han, han visto personas así, se parecen igualitas a su papá. Bueno, así Jesús dice, si me conocen a mí, es como si conocieran al Padre. Y en Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Otra vez está hablando de esa tremenda unidad entre él y el Padre. Y en otra ocasión, narrada en Juan 14, versículos del 8 al 10, uno de los discípulos, llamado Felipe, dice, le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense lo que dijo Felipe. Señor, muéstranos al Padre y con eso ya te creemos y ya. Ok, ¿y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Y no me has conocido, Felipe. Y agrega, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Se fijaron? Nos está hablando de esa perfecta unidad entre el Hijo y el Padre. Jesús y el Padre, Dios Padre. Ah... Uh, Y también nos habla acerca de la unidad con el Espíritu Santo. En Juan 14, 26, Juan 14, 21, ah, me brinqué este, ah, nomás que es Juan 17, 21, ¿eh? Juan 17, 21, aquí le corregimos al 4, debe ser 7. En Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mí, y yo en ti, que ellos también sean uno. Aquí está orando Dios, esa, esa es parte de la oración que leímos hace ratito, y Jesús está diciendo, está pidiendo que los discípulos seamos uno, estemos unidos, así como Jesús está unido con el Padre, seamos uno. Y ahora sí, decía yo, también nos revela su unidad con el Espíritu Santo. En Juan 14, 26, en Juan 14, 26 dice, más el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué está diciendo este texto? Aquí está diciendo este texto que el Espíritu Santo iba a como función a enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús ya había enseñado. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. Aquí está. En otras palabras, está diciendo que no va a haber, no hay ningún desacuerdo entre lo que diga el Espíritu Santo y lo que diga Jesús. O en otras palabras todavía, que el Espíritu Santo no va nunca a contradecir lo que Jesús enseñó. Y esto es bien importante, repito. Aquí Jesús está diciendo que el Espíritu Santo nunca lo va a contradecir. Él va a enseñar, dice, lo que yo les enseñé. Él les va a decir, les va a recordar lo que yo ya les enseñé. Esto nos garantiza que si por ahí alguien llegara a decirnos, fíjate, hermano, que yo tuve una revelación del Espíritu Santo y me reveló esto y esto y esto y esto. usted dicen, ah, caray, pero eso que me dices contradice lo que Jesús dijo, y ahí está en la Biblia. No, pero es que a mí el Espíritu Santo me lo reveló. Podemos estar seguros de que no fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a contradecir a lo que Jesús ya dijo. Por ejemplo, Jesús dijo, y lo estamos estudiando ahorita en el Sermón del Monte, Él dijo, Haceos o no hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el erinco rompen, donde ladrones minan y hurtan así no hacéos tesoros en el cielo. Así es que alguien dice por ahí, el Espíritu Santo ahora nos ha revelado cómo podemos ser prósperos, cómo podemos tener riqueza material, etcétera. Aquí está la nueva doctrina que es revelación del Espíritu Santo. Podemos estar seguros que no es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque contradice lo que Jesús enseñó. No os hagáis tesoros aquí, riquezas aquí, en la tierra, sino hacéos tesoros en cielo. Nuestra preocupación debe ser esa. Punto. Es un ejemplo nada más de que el Espíritu Santo no va a contradecir lo que Jesús enseñó. Bueno, dejamos aquí entonces y pasamos al punto número dos, promoviendo la unidad entre los discípulos. Vamos a ver cómo Jesús promovió la unidad entre sus discípulos. También los discípulos que tuvo Jesús eran de diferentes... Eh, edades todos eran varones pero eran de diferente nivel social había pescadores ¿verdad? había personas más preparadas etcétera y también hubo intentos de desunión entre ellos hubo momentos en donde pudo haberse se pudieron haber peleado y separado entre ellos y Jesús tuvo que intervenir o hacer algo para que no se diera esa división, esa desunión entre ellos. Y vamos a ver algunos ejemplos donde Jesús está interviniendo. Primero de ellos, en la petición de Santiago y Juan. Santiago y Juan eran dos hermanos. Y allí en Mateo capítulo 20, versículo 20, son dos discípulos de Jesús, dos de los doce apóstoles. Este es uno de los apóstoles, este otro... Y en Mateo 20, 20 dice, entonces se le acercó la mamá de los hijos de Zebedeo, que son estos dos, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres?, le dijo a la mamá. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense bien, Jesús les había enseñado que él iba a establecer un reino, Y que él iba a ser el rey. Y esta mamá dijo, ¡ah! Ok. ¿Y qué dijo? Como dicen por ahí, hay un dicho que dice, el que pega primero, pega dos veces. Y dijo, ¡ah! Yo me les voy a adelantar a los otros discípulos. Antes de que los otros se me adelanten, yo voy y le pido, Señor, ¿tú vas a ser rey? Sí. Yo quiero que mis hijos estén uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Es decir, que mis hijos ocupen un lugar principal en tu reino. Más arriba que todos los demás. ¿Qué hubiera provocado eso si Jesús le dice, está bien, te concedo tu petición? ¿Qué hubiera provocado en los demás discípulos? Hubiera provocado celos, hubiera provocado envidias. ¿Verdad que sí? En otras palabras, desunión. Y si lo hubiera dicho, ¿sabes qué, señora? No... Ese lugar no es para Santiago y Juan, es para otros dos hermanos, es para Pedro y Andrés. Ah, pues entonces hubiera provocado celos y envidia en Santiago y Juan y en otros más discípulos. Entonces, ¿qué contestó Jesús? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Para que no hubiera pleitos entre ellos, le contestó esto, Mateo 20, 23. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mí, Padre. En otras palabras, no le dijo a esta mamá, no le dijo que no, pero tampoco le dijo que sí, le dijo que quién sabe. Y de esa manera no hubo envidia, ni celos, ni nada. ¿Quién será? Quién sabe. ¿Se fijaron? Bien, aquí está Jesús previendo que llegara a ver desunión entre sus discípulos con esta respuesta. En otra, en donde sí se pusieron a pelearse, cuando discutieron quién era el mayor. Para que vean que ya desde aquel tiempo había desacuerdos, y entre los doce apóstoles. Es que no va a haber entre nosotros, con más razón. Bueno, aquí en este caso que vamos a tratar, Jesús les acababa de denunciar a sus discípulos, acababa de decir que Él iba a morir próximamente. Yo voy a ser entregado a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas y me van a matar allá en Jerusalén. Les acababa de decir eso, y ellos reaccionaron como reaccionan generalmente los seres humanos. ¿Cuál fue su reacción? La de ambición por heredar el poder. La de ambición de heredar el liderazgo. Ah, se va a ir, se va a morir. ¿Quién va a ser el número uno ahora que se vaya Jesús? Jesús. No, yo tengo más méritos que tú. No, yo tengo más antigüedad. No, yo conozco más de la Biblia que tú. No, yo estoy más preparado, yo sí fui a la escuela y tú no. Y así empezaron a discutir entre ellos. Y vamos a ver qué les dice Jesús. Marcos 9:33 y 34. Marcos 9 capítulo 9, versículos 33 y 34. Dice, "Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?" Y con esa pregunta se avergonzaron. Más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Quiere decir que en su conciencia le estaba remordiendo, ¿verdad? Estaban dándose cuenta que lo que hicieron no estuvo bien. Se estaban peleando por quién de ellos iba a ser el número uno una vez que ya no estuviera Jesús aquí en la tierra. Es interesante que Jesús no les dijo, olvídense de pelearse, el número uno va a ser Juan. No, no, no, después de mí, el que va a quedar a cargo de todo va a ser Pedro. No. No, después de mí, el que va a quedar al frente va a ser Santiago. No. No dijo ningún nombre Por si hubiera dicho, otra vez. Otra vez hay celos, hay envidias, hay pleitos. Hay desunión. Lo que sí les dijo es que les puso el dedo en la llaga. Les hizo que entendieran cuál era su verdadero problema por haberse comportado así. Y su problema era el ego. A ellos les hacía falta humillarse, ser humildes. Un discípulo de Cristo debe ser humilde. Y por eso les dice esto. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo... Si alguno quiere ser el primero, ¿qué cosa? Será el último de todos, el postrero. Y el servidor de todos. Tiene que ser el criado de todos los demás el que quiera ser el primero. ¿Así quién quiere ser? ¿Se dan cuenta? El problema de ellos estaba, tenían muy alto su orgullo y necesitaban humillarse humillarse. Dejarse de estar pensando quién va a estar el mero arriba, sino más bien quién va a servir a los demás, quién está más dispuesto a servir a los demás. Las disputas entre hermanos traen desunión y desagradan a Jesús, especialmente cuando son por motivos no rectos. Y esto que estamos leyendo aquí, ay, oh, perdón, Esto, el que quiera ser el primero debería ser el último y debería ser el que sirve a los demás, a todos. Es algo en lo que debería meditar todo aquel creyente que aspira al liderazgo dentro de la iglesia. No se les olvide esta lección de Jesús a sus discípulos. Y vamos a ver unas, un punto importante, el pegamento, amor. Eh, el pegamento que puede hacer posible que haya unidad entre un grupo de personas tan diversos como los que tenemos en la iglesia, ese pegamento es el amor, el amor, el amor, y por eso Jesús, por eso Él les ordenó algo muy importante a sus discípulos, que leemos ahí en Juan 13, 34. Él dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El amor es lo que los iba a mantener pegados, unidos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Y allí mismo, en el versículo siguiente, les recordó una cosa, les dijo una cosa, que ellos, la evidencia, la evidencia de que ellos iban a ser sus discípulos al mundo, era por el amor. Y ahí en Juan 13, 35 dice, «En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros». En esto van a conocer el mundo, se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos, si ven que hay amor entre ustedes. ¿Qué diferente el concepto humano? ¿En qué se reconoce que una persona es discípulo de un gran maestro? En sus conocimientos, ¿no? Porque es lo que transmite un maestro a su discípulo que le transmite conocimientos. Ah, mira este cómo sabe de esto y de esto. Ah, es que fue discípulo de fulano, por eso sabe eso. ¿No? Un discípulo de Einstein debe saber mucho de física atómica y esas cosas. Es, ah, pero Jesús dijo, no. No dijo él, en esto conocerán todos sus discípulos, si tuvieras mucho conocimiento de la Biblia no dijo eso. Si saben mucho de doctrina y la tienen bien correcta, no dijo eso. Y yo soy un apasionado de la doctrina correcta, pero no dijo eso Jesús. No dijo, en esto conocerán que ustedes son la iglesia verdadera si tienen la doctrina correcta sin ningún error ni nada, no dijo eso. Hace años una persona decía, Nosotros somos la iglesia verdadera porque en mi iglesia tenemos profetas y, te, y suceden milagros y suceden señales de sanidades y quién sabe qué pero saben Jesús no dijo eso en esto conocerán que todos son mis son mis discípulos si hubiere señales y milagros entre ustedes no dijo eso tampoco dijo en esto conocerán que son mis discípulos si hablan en lenguas todo mundo no dijo eso tampoco quién fue lo que sí dijo? En esto conocerán todos que soy mis discípulos si hubiera amor unos con otros. En el amor, en el amor. Amén. ¿Sí se entiende bien? En el amor, en el amor, se conoce. Y quiero terminar por último con un punto Muy importante, se llama Cuidado con nuestro testimonio al mundo. Cuidado con nuestro... Punto número, punto número tres. Cuidado con nuestro testimonio al mundo. Dice las Sagradas Escrituras que el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá multitud de faltas. Usted díganle a un muchacho, oye, esa novia que traes... No te conviene. Mira. No sabe cocinar. ¿Te has fijado? No sabe ni hacer frijoles. Mira. Su casa ni barre, ni trapea, ni se acomida a hacer algo. Nada. No te conviene. ¿Y qué dice el muchacho? No, es que es bien bonita ella. No, es que tú... Por eso se dice, no vio, ¿verdad? No vio. ¿Saben por qué no ve? Porque está enamorado. Cuando una persona ama, no ve las faltas de los demás. Y eso lo dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor no nos deja ver las faltas de los otros. Y si hay amor entre nosotros, no nos vamos a ver las faltas. Amén. Y Jesús dijo en esto conocerán todos que soy mis discípulos si hubiera amor entre unos y otros y saben algunos de ustedes no tienen faltas alguno de ustedes no hace cosas malas de repente no se ha equivocado no ha cometido errores no ha pecado Jesús dijo no hay bueno ni siquiera uno no perdón dijo no hay bueno solo uno Dios ¿Quién de ustedes es Dios? Nadie, yo tampoco, menos. Por lo tanto, todos somos imperfectos. si ¿Sí se habían dado cuenta? Todos somos imperfectos. ¿Quieren ver a una persona imperfecta? Vean el espejo. Ahí sale uno. Un imperfecto. Y si todos somos imperfectos, todos tenemos fallas, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, todos hacemos cosas equivocadas, a veces adrede, a veces sin querer hacemos algo malo. Yo les pregunto, ¿qué opinaría Jesús si viera a un creyente que está criticando, no exhortando, criticando a otro creyente por sus faltas? ¿Qué opinaría Jesús? ¿Lo aprobaría? ¿Qué, qué, qué aprobaría Jesús si viera a un creyente, me voy a ir más allá, que está criticando las faltas de otro delante de incrédulos? delante de personas que no son creyentes, ¿lo aprobará eso Jesús? Por supuesto que no. No, Jesús estableció un procedimiento. Jesús ordenó un procedimiento. Cuando un hermano andaba en mal, en un problema por ahí, Jesús dio un procedimiento, lo ordenó, cómo se debería hacer. Y muchos no lo seguimos. Ese procedimiento consta de tres partes, tres puntos. El primero, hablar en privado con tu hermano. Anda mal tu hermano en algún asunto o está en algún pleito contigo, lo que sea. Dice, habla con él en privado. ¿Dónde viene Mateo 18.15? Mateo 18.15 dice Jesús, ve y repréndelo estando tú y él, ¿cómo? Solos. El primer paso es que vayas y hables con esa persona que tú sabes que anda mal en alguna cosa, en lugar de criticarlo, de estarlo señalando, dice, ve y habla con él en privado, estando tú y él solos. Si lo convences, si te escucha, te hace caso, entonces dice, has ganado a tu hermano. Y si no, ah, pasamos al punto número dos, ¿cuál es? Hablarle en presencia de dos o más testigos, que sean también hermanos en Cristo. Mateo capítulo 18, versículo 16, dice, Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si ya ahí oyó, hizo caso y todo, se acabó el problema. Pero si todavía el hermano sigue con su problema, Entonces pasamos al punto número 3, esto lo ordenó Jesús, decirlo ante la iglesia, decirlo ante la iglesia. Mateo 18, versículo 17, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, lo que quiero decirles es, todos estos pasos que acabamos de leer, todos estos, se dan dentro de la iglesia, ¿sí o no? Se dan dentro de la iglesia, entre creyentes. Nunca, nunca, nunca Jesús dijo, ve y díselo al mundo, ve y díselo a los incrédulos, los pecados en los que está cayendo tu hermano, los errores que está teniendo tu hermano, ve y coméntaselos al mundo para que se avergüence o para lo que ustedes quieran. Eso nunca lo dijo Jesús, todo se tenía que hacer dentro de la iglesia. Y ese pecado es el que estaban cometiendo la iglesia de Corinto. Y Pablo los reprendió, los exhortó por estar haciendo precisamente ese pecado. Ahí en Primera a los Corintios, bueno ahí dice, nunca dijo. Ahí en Primera a los Corintios 6, versículo 5 y 6, dice, Para avergonzaros lo digo, pues qué no hay entre vosotros sabio ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleite en juicio, y esto ante los incrédulos. Un hermano tenía problema con otro, ¿y qué hacía? Iban y lo acusaba ya en el juzgado, y no, este hermano, ¿quién sabe qué? Delante de quién es? de incrédulos. Delante de los incrédulos. Y Pablo reprende a la iglesia de Corinto por estar haciendo eso. ¿Cómo se tenía que arreglar eso? Entre los hermanos en la iglesia. ¿Por qué es grave este hecho? ¿Por qué es grave que se haga esto? Ay, perdón. ¿Por qué es grave que se haga esto de estar pleiteando, estar diciendo las faltas ante los incrédulos? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si el mundo veía que entre nosotros hay armonía, hay unión, hay acuerdo, ¿qué pasó? Iban a creer en Él. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. y envía salvación cuando hay unidad, cuando hay armonía, cuando no, no. Todo lo contrario también es cierto. Si el mundo está viendo que hay discusiones, que hay pleitos, que hay desacuerdos, ah, entonces el mundo en lugar de aceptar a Cristo va a rechazar a Cristo. Y por culpa de nosotros, como le pasó, ¿se acuerdan a Gandhi que se los comentaba la vez pasada? Ese gran hombre que se hospedó durante un tiempo en la casa de, un, de una familia cristiana, y al ver cómo se llevaban el esposo con la esposa, los pleitos que se echaban, y los hijos también, dijo, yo no quiero ser cristiano, no me importa, esos son los hipócritas. Y rechazó a Cristo. Por eso Jesús dijo, el mundo va a creer cuando los vean que están unidos, que son uno. Es un milagro. Pero si sacamos nuestros trapitos y los publicamos al mundo, ¿saben qué estamos haciendo? Estaremos haciendo una labor antievangelística. ¿Quién quiere ser un antievangelista, por favor? ¿Quién le gustaría ser un antievangelista? ¿Cómo puede serlo? Los pecados que vea por aquí en alguien, vaya y dígaselos a otros que no son creyentes. Platíqueselos. No, miren, en mi iglesia hay un hermano que... ay Está haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Platíqueselo a sus amigos que no son creyentes. Y está haciendo una labor antievangelística para que esa persona rechace a Jesucristo. Pues sí, pero no debe ser los humanos, pero no los cristianos. Debemos ser diferentes nosotros a los demás humanos. Eso es lo que nos manda el Señor Jesús. Somos diferentes Y yo digo esto porque, fíjense, hay un medio de comunicación masivo, mundial, al cual tienen acceso todo mundo, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos. Y me estoy refiriendo al Internet. Y ahí hay... Hermanos cristianos que tienen sus páginas en donde publican a la vista de los incrédulos, que está leyendo también eso, los pecados de otros hermanos. Que el pastor no sé cuál, que el evangelista quién sabe quién, que el cantante cristiano X tal y ahí ponen, no, ya supieron, este hermano le fue este pastor le fue infiel a su mujer. Y este otro cantante cristiano es homosexual. Y aquel otro, ¿quién sabe qué? Y lo publican ahí en su página, ¡ante los incrédulos! Yo me pregunto, ¿lo harán adrede para estorbar el avance del Evangelio de Jesucristo? ¿Para que no crean los incrédulos? ¿Para que digan, los cristianos son unos hipócritas, yo no voy a ser cristiano? ¿Lo harán adrede por ese motivo? ¿O será que son tan ingenuos, tan tontos, que no se dan cuenta que están siendo usados como instrumentos de Satanás? ¿Cuál será la verdad? Miren, a mí me horroriza a veces cuando he leído esas páginas luego abajito siempre ponen comentarios, ¿verdad? Y hay comentarios de incrédulos, que ponen unas cosas tan feas que no las puedo repetir aquí. Hasta mentadas de madre a Dios por lo que pone un hermanito cristiano girándole a otro hermanito cristiano. Miren lo que dice Romanos 2, 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, le hace incrédulos, por causa de vosotros. Hermano, que no seas tú causa de que el nombre de Dios sea blasfemado por tu culpa, por andar diciéndole a los incrédulos, Cosas que no deberías contar. No participes en eso. ¿Qué debería hacer? Si tú estás viendo a un hermano X en un pecado, sigue el procedimiento que dijo Jesús. Busca la manera de hablar personalmente con él, si se puede, y exhórtale, repréndele a solas. Hermanos, tú estás en este pecado, debes abandonar ese pecado. No puedes porque vive muy lejos Consigue su teléfono, háblale por teléfono si tú quieres que él se corrija. Hermano, soy fulano de tal, vivo en tal lugar, pero sé que estás viviendo en este problema. Quiero decirte que he orado a Dios para apoyarte y que lo abandones y que te arrepientas y lo dejes, etc. etc. díganle lo que quiera. Tampoco puede conseguir el teléfono, pero consigue el email, pues mándele un email a ese hermano que está en pecado y dígale, hermano, tú estás en este pecado, estás haciendo esto, arrepiéntete, te, te exhorto delante de Dios a que dejes ese pecado. Hazlo así, no lo publiques a que todo el mundo lo vea, inclusive los incrédulos. Amén. Porque entonces estamos haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado y que la gente no quiera creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a la conclusión. Para eso quiero hacer un experimento. ¿Quién me quiere ayudar? A ver, rapaza. ¿Quién vota que sea Isa? Te voy a pedir Isla que pongas esos esas piezas una arriba de la otra en vertical, ¿eh? Eh, así qué le dice otra vez vuelven a intentar. No respiren. Muy bien. Gracias. Siéntate. Conseguir y mantener la unidad... Bueno. Bueno, ponlo que sea cinco, ¿sí? Pon cinco que sea. Conseguir y mantener la unidad en la iglesia cuesta tiempo y esfuerzo. Así como le está costando a Israel poner esos pies azules arriba del otro. Cuesta trabajo. Mantener la unidad. ¿Verdad? Ya sí, dejo el con cinco. Cuesta trabajo, pero ¿saben qué? Ah. Pero perder esa unidad es cuestión de un momento y por cualquier lado. Así de fácil se pierde la unidad. Haberla construido Cuesta. Pero perderla es muy fácil. Termino, cuida la unidad de tu iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias.